En la comunitaria que tiene Toay Santa Rosa, vamos a charlar con el diputado nacional, eh, Hernán Pérez Araujo. Eh, Hernán Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pali. ¿Qué tal? ¿Todo, ¿Todo tranquilo? Sí, en casa. Bueno, está bien. Cumpliendo. Como debe ser. está. Eh, la Cámara de Diputados no sesiona. Eh, hay algunos que dicen que tendría que sesionar. ¿Qué, qué, qué, qué, qué visión tenés de esto? Mirá, no sesionamos. Estamos trabajando de manera virtual. Mm. Nosotros... Los diputados de, de La Pampa hemos presentado algunos proyectos eh, en el marco de esta pandemia. Honestamente yo este, desconozco si es conveniente, pero lo desconozco en serio porque uno no es sanitarista, ¿no? Claro. Eh, si es conveniente que haya 257 personas más, eh, algunas cuantas más, que generalmente están dentro del recinto este, Sí, igual los, los vuelos están cancelados, los micros también. Bueno, y, podríamos trasladar. ir en auto, sí. eso no, no habría problema. Este, cada uno tiene su su vehículo, podríamos incluso este, ir juntos, ¿no? Pero sí. no, me parece que el traslado no sería el problema, el, el tema es más eh, sanitario y de, de exponer a riesgo de contagio a, a quienes por ahí tienen eh, algún antecedente de que lo y incluye dentro de los de las personas con riesgo, pero mira, hasta ahora el presidente se viene manejando con decretos de necesidad y urgencia, mm. eh, nunca eh, en la historia argentina eh, tan justificados ah. desde lo jurídico y desde lo constitucional, así que no, no... Pero bueno, cuando nos llamen a sesionar ahí estaremos, hoy en mi caso particular yo tengo una, una reunión con el ministro de transporte de manera virtual y también nos deberemos tener que ir adaptando a esto, ¿no? Claro, sí. eh, lo, vemos que lo hace el gobernador a diario, lo hace el presidente a diario, lo hacen los intendentes con sus respectivos equipos. Bueno, este, aquí en, en la Cámara de Diputados se hizo la semana pasada en tres oportunidades con presencia de tres ministros, Ginés González... Eh, R. García, este estuvo Daniel Arroyo y estuvo Trota. Bueno, hoy tenemos con, con Mario Meoni una, como integrante de la Comisión de Transporte que soy en la... En la Cámara tendremos esa, esa reunión, que, una comisión que encabeza incluso un miembro de la oposición, el tucumano José Cano. Eh, Hernán, te llamamos por, por un tema de, de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eh, antes de, de, de abordar ese tema, eh, ¿qué opinas de esto de que, desde sobre todo desde el, algún sector del PRO y se está fogoneando esto de que se baje el salario de los estatales eh, funcionarios, vendría a ser? ¿Tenés una opinión de esto? Sí, sí, yo en esto comparto la opinión del presidente, me parece cuanto menos una postura demagógica. Esto no tiene que ver con que cada uno entienda que de su ingreso pueda aportar algo a los distintos fondos que se han venido creando, tanto a nivel provincial como este, a nivel nacional. El, costo de la política, y esto, a ver, yo sé que puede sonar antipático, este, y que en los tiempos que corren eh, la antipatía debiera de dejarse de lado, pero tampoco voy a caer en, en el facilismo de decir, sí, está bien, a todo el mundo hay que bajarle el ingreso, a ver, este, quienes eh, ganamos un poco más y podemos colaborar, este, lo estamos haciendo, lo hemos manifestado, los diputados los legisladores de todas las fuerzas de, de la provincia de La Pampa estamos este, formando parte de este fondo solidario que creó el gobernador que creó el gobernador incluso este, de antemano porque fue de manera anticipada incluso a, a los propios proyectos de, de la oposición a nivel nacional así que bueno, ahí estaremos como corresponde Y si en algún momento hay que bajar salarios, se bajarán y también ahí estaremos este, a, a, al pie del, del cañón. Pero no creo que eso sea significativo, a eso me refiero. A ver, lo que se pueda descontar de los eh, salarios de los funcionarios nacionales, de los legisladores nacionales, funcionarios provinciales, es verdaderamente significativo si tenemos en cuenta... Este, que han ganado algunos argentinos en, en los últimos años. Este, y esto este, ya no es tan antipático decirlo para mí, la verdad, este, lo digo con, con eh, bastante soltura, incluso porque este, creo que por ahí ese es el camino ¿no? que algunos en serio cuando el presidente dice llegó la hora de que ganen menos no estaba refiriéndose a las pymes pampeanas al empresario a ningún empresario pampeano incluso sí. este que, que ninguno tiene las las eh, siderales ganancias que han tenido quienes han ingresado al blanqueo y las grandes corporaciones. Ah, es así, clarito. Eh, bien, Hernán, eh, a ver, explícanos un poquito este fallo eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vos lo comparaste casi como la, el mismo reclamo que tenemos eh, pampeanos y pampeanas por el, el río Atuel. Sí, parece un poco trasnochado por ahí este, que estemos hablando sí. de un fallo digo, trasnochado en, en cuanto a, a que la temática viene por, por donde venías recién vos. Y, pero bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un fallo que para la provincia de La Pampa es... Este, muy bueno en cuanto a los antecedentes jurisprudenciales que puede llegar a sentar. Yo en esto entiendo que se traza un paralelismo porque habla de dos cuestiones que son eh, atinentes al reclamo de la Pampa. El derecho a un medio ambiente sano y el derecho a una alimentación adecuada en la cual se incluye el derecho al agua. Y todos ellos enmarcados dentro del derecho a la identidad cultural de los eh, pobladores originarios, en este caso de la, de la provincia de Salta. La, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se ha tomado eh, vacaciones, no, no está en cuarentena, no está en feria, eh, ha dictado esta sentencia y declara responsable al Estado argentino por la violación de todos estos eh, derechos de, de los pobladores originarios. Esto es, palabras más, palabras menos, este, Cuestiones que la provincia de La Pampa le viene reclamando a nuestra Corte Nacional desde el año 2014 cuando inició la demanda y en el tema de portesuelo del viento desde el año 2019, desde agosto del año pasado cuando iniciamos el, el amparo ambiental contra portesuelo, eh, absolutamente claro, hay hechos del hombre que del criollo le llama la corte a, los, a, a quienes no son este, originarios en, ahí en la provincia de Salta, habla de la tala, habla de la explotación ganadera, de la instalación de alambrados, bueno si todos esos hechos han vulnerado eh, los derechos eh, humanos a la alimentación, al agua, al medio ambiente sano y a la identidad cultural de los pobladores originarios, cuanto más lo ha hecho de todo el accionar de la provincia de Mendoza o de la provincia de San Juan sobre nuestros ríos. Claro. Eh, para aclarar que el, este, este fallo de la corte interamericana no es vinculante, o sea no, no, no tiene implicancia sobre lo que pueda llegar a decidir eh, la corte, bueno o lo que ya decidió la corte, ahora falta este, el último paso. Claro, lo que ha manifestado la, nuestra corte nacional es que esto no es una cuarta instancia de revisión de sus fallos digamos, y uh -huh. esto yo este lo lo comparto, entiendo que debe ser así. Lo que sí está claro es que eh, se toma una decisión que va en línea con decisiones que también anteriormente nuestra, nuestro máximo tribunal ha tomado en materia ambiental, en materia de derecho de agua, en materia de, de derecho a la identidad cultural de los pobladores originarios. Si vos eh, Recordás bien, eh, los pobladores originarios de la provincia de La Pampa son eh, amigos del tribunal en el juicio de la Tuel. Mm. Y además son actores en un juicio ambiental que eh, iniciaran ellos mismos junto con la Asamblea de los Ríos eh, co contra la concreción de Portesuelo del Viento en las condiciones planteadas por la provincia de Mendoza. Entonces esos derechos que ellos mismos ven vulnerados, este, debieran ser este, protegidos por la Corte. Además hay un, un punto fundamental que, que eh, la Corte Interamericana manifiesta que es eh, la garantía judicial del plazo razonable, habla, ¿no? Esto que a veces en la Argentina tanto hablamos de la demora de los tiempos de la justicia y de eh, los extensísimos procesos a los que los justiciables somos sometidos, eh, incluso cuando el propio Estado es, es uno de esos justiciables, como en este caso la provincia de La Pampa. Tal vez eh, haciendo eh, caso a esta sentencia y la garantía de judicial de plazo razonable, la Corte una vez... Este levantada toda esta cuestión pandémica que tan mal nos tiene a todos, pueda eh, resolver la cuestión de los caudales que la Pampa necesita. Claro. Eh, todos, bueno, viendo los fallos de esto y lo que ha decidido la Corte y la Corte Interamericana, Americana, desde el derecho nos dan la razón, pero en los hechos el río Atuel sigue cortado. Sí, sí. Pero son hechos irrefutables, pali. y el, como vos lo decís, en, en los hechos este, el río sigue cortado, esto es irrefutable y el derecho va a tener que adaptarse a esos hechos. El derecho ya se adaptó a esos hechos. Hay una legislación y una tendencia jurisprudencial que va en el sentido que nosotros reclamamos. Seguramente somos, seguimos siendo muy optimistas con esto. A ver, a todos nos ha trastocado la agenda esta cuestión sí. este, vos hoy hablabas de está bien que sesionemos que no sesionemos y yo te puedo preguntar y está bien que el, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales nacionales estén prácticamente paralizados y la verdad que no lo sé este, mm. seguramente hay eh, prioridades de esto lo ha manifestado y asesorado por un eh, sin número de, de expertos el, el Presidente de la Nación. Hay prioridades en este caso que atender y lo entendemos y, y, y a eso nos, nos acogemos ¿no? a, a priorizar ante todo la salud y esperemos que en un corto plazo nos podamos ocupar de todas las demás cuestiones. Eh, bien Hernán, eh, queríamos tener la palabra tuya, que aunque Kermés, si querés completar con algo el micrófono está, si no, gracias. Bueno, gracias por el espacio como siempre y a todos oyentes, ¿no? este, los que puedan, los que no sean eh, partícipes de una actividad esencial, quédense en casa, queda, queda menos, sí. y sí. bueno, a tener paciencia y, y esto, ¿no? de también descubrir nuevas formas de los que podemos, obviamente, esto Aunque sí. tenemos la posibilidad de trabajar virtualmente, podemos hacerlo. Este, hay evidentemente muchísimos argentinos y argentinas que, que no nos están pudiendo hacer y que van a este, padecer seguramente consecuencias económicas que esperemos el Estado del que formamos parte todos, algunos como actores políticos directos, que podamos estar a la altura y, y poder solucionar todos estos problemas que esta pandemia nos va a dejar. Gracias de nuevo, Hernán. Muchas gracias. Buen usted. día. La palabra del de diputado nacional del PJ por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, pasó por Radio Kermés. Pausa y ya volvemos. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de toma.